Y fue multitudinaria la movilización realizada ayer en la Ciudad de Buenos Aires, protagonizada fundamentalmente por estudiantes y por docentes en defensa de la educación pública y de la universidad pública. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Pedro Sanlorenti, él es el secretario general de una de las federaciones de profesores universitarios, la CONADU. Hola Pedro, Pepe Frutos desde Farco. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bueno, fue muy importante la, la movilización de ayer. ¿Cómo lo evalúan? No, no. Muy, muy importante. En realidad, no hay manera de determinar eh, el, el volumen que tuvo esa esa movilización porque eh, desbordó por completo la, las previsiones eh, y, además, desde donde teníamos eh, previsto el, el escenario... Digamos, la movilización se prolongaba por un, unas cuadras y se doblaba para distintos lados, o sea que era, era algo muy muy grande, eh, y bueno, eh, esperemos que el gobierno nacional y el Ministerio de Educación reflexionen sobre sobre lo que ha ocurrido, porque hemos dado una demostración de fuerza desde las universidades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 Por lo pronto los han convocado de nuevo para hoy, Pedro, ¿no? Sí, hoy a las nueve tenemos una nueva reunión, eh, esperemos que en la misma eh, bueno podamos contar al menos con una propuesta eh, que podamos bajar para las consultas en, en nuestras asociaciones de base, cosa que no hemos podido hacer luego de seis reuniones de paritaria y, y, y digamos seis semanas de, de comenzar a la misma eh como decía una muy particular la que estamos llevando a cabo se ha prolongado demasiado y bueno no podemos este hasta el momento no hemos podido bajar las propuestas, porque en realidad sabemos que no solo van a ser rechazadas sino que nosotros mismos consideramos desde la de los, los que somos delegados paritarios de todas las federaciones... que son insuficientes porque firmar un acuerdo con esas características es como firmar una reducción del poder adquisitivo del de nuestros de salarios. Uh -huh. Eh, por ejemplo, firmando qué cosa? Y la oferta que se nos nos hizo, por ejemplo, un 15% para el mes de de mayo, la última este y y que fue la la última que fue mejorando la anterior y luego una cuota sobre fin de año de las cuales tuvimos nada más que adelantar un 5% en octubre y el resto queda en diciembre, es decir, es como que el gobierno piensa que con un 15% nos tenemos que arreglar todo el año, y, y, y nada más la inflación de abril está rondando el 7%, tenemos para atrás tres o cuatro meses que este son todos de, de valores muy altos, de 4 o 5%, y, y el acumulado ya lleva a más del 20%, o sea, la, la a valores actuales la inflación es del 40 y hacia fin de año pareciera que vamos a llegar a, a orden del 50, si no disminuye. Uh -huh. eh, Pedro, ¿no se compadece con, con esta oferta que les han hecho reiteradamente y que ustedes dicen que, que no han logrado mejorar mucho todavía el gobierno con este discurso de priorizar la educación y la educación de calidad, ¿no? No, la verdad que eh, está bastante alejado de eso. Eh, eh en en, en realidad eh, la consideración que hasta el momento tiene el gobierno con el con el sector que nosotros representamos eh, en realidad está demostrando un, un desinterés muy muy grande ahora también estamos empe están empezando las cualitarias de los trabajadores del estado y entre ellos también el personal no docente de las universidades y, y me parece que Ya ahí lo que se va viendo por la oferta que han recibido, que también tiene unas características similares o incluso peores que lo que tenemos nosotros en este momento eh, sobre la mesa, que el gobierno lo que piensa es que hay que rebajar el poder adquisitivo de los salarios en general, ya no es con el sector universitario en particular. eh Entonces, bueno, estamos eh, eh enfrentando la posibilidad de que de, de, de que traten de realizar un ajuste eh, sobre la base de que los trabajadores por oh, perdamos poder adquisitivo y eso es lo que no estamos queriendo eh, tolerar Pedro San lourenti y gracias por el contacto con farco no muchas gracias a ustedes